Muy buenos días desde Era cyborg un programa de Radio Mairena que tiene como objetivo comprender cómo la tecnología ha impactado en la evolución humana y cómo su presencia nos ha ido configurando en nuestra realidad cotidiana. Yo soy Loli Guerra en Realización y doy los buenos días al equipo de Cibor Antropólogos. Nuestro productor Javier Mauri, nuestro colaborador Paco Gómez y nuestro director Rafael Martínez Cortiña desde Madrid. Buenos días compañeros. Pues buenos días queridísima compañera y de parte de Paco Gómez que aún no está aquí, eh, buenos días también. Pues buenos días también eh, por mi parte a Loli y a Javier. Buenos días, eh, por supuesto, mmm, sí, adelante Javier. Pues sí, eh, saludar también a la audiencia de Radio Meirena que, que nos escucha lunes tras eh, lunes en un programa diseñado para la reflexión sobre el futuro, que ya está aquí. Y a todos aquellos dentro de las ondas de la magia de la radio que tienen la enorme suerte de poder sintonizarnos. Eh, hoy vamos a reflexionar sobre cómo la tecnología ha permitido nuevas capacidades a los seres humanos viajeros. Hablamos a menudo de cómo esta tecnología ha transformado las antiguas industrias, los conceptos, y hoy vamos a hablar de la evolución del turismo. Eh, cuéntanos más, Loli. Así es, Javier, desde sus orígenes hasta hoy el ser humano no ha parado de viajar, a veces por necesidad. Otras por placer El afán de ir a otros sitios es consustancial a nuestra especie Hoy vamos a hacer un recorrido por el turismo Desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días Analizando el cómo y el porqué de los viajes de cada época Y también cómo la tecnología nos permitirá ...nuevas posibilidades... ...les invitamos a que nos acompañen... ...en esta vertiginosa aventura... ...tienen una cita en Era cyborg ...todos los lunes en Radio marina ...de 11 y cuarto... ...a 12 de la mañana... ...en el 107.3 de la FM... ...no falten a su cita... ...con ese futuro que ya vivimos... ...en nuestro presente... ...paso la palabra a Rafa... ...para que nos presente a nuestro invitado... ...adelante Rafa... ...muchas gracias Loli... ...hoy... ...hoy nuestro invitado es un pionero que yo mismo puedo atestiguar, fue una de las primeras personas en la construcción de esquemas digitales peer-to-peer, -peer, entre pares, entre iguales, aquellas personas que se conectan bajo esquemas de confianza. Nuestro invitado hoy es un miembro muy activo de la comunidad WeShare, que es la mayor comunidad de ciudadanos concienciados que apuestan por la economía colaborativa a escala global. Eh, conoce muy bien los detalles que pueden explicar distintos modelos de negocio bajo demanda, los pues que conocemos ahora los nuevos modelos de negocio digitales, porque él mismo ha participado en mayor o menor medida en su impulso. Y nuestro invitado hoy es además el editor de un blog que es que, bueno, que aquí recomendamos a nuestros oyentes que se llama Startups Colaborativas. Y una cosa que me gustaría mmm, bueno, pues de, mmm, resaltar es que nuestro invitado acaba de publicar un libro que será presentado el próximo día 8 de febrero en Madrid, que se titula Del Hospitium al Turismo 4.0, libro al que sin duda haremos referencia durante el programa, ¿no, Javier? Así que, mmm, bienvenido, Francisco Rodríguez, Paco, a tu casa, Eracy Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por la presentación y bueno, para mí es un placer eh, estar aquí con vosotros y compartir esta temática tan interesante, ¿no? Sobre todo para para nuestro país eh, y bueno, pues eh, aportar mi granito de arena para intentar entender el turismo más allá de todas las polémicas que surgen y, y bueno, pues encantado de comentar con vosotros eh, el porqué de este libro y, y, y, y qué contiene, ¿no? Javier. O ¿quieres que empiece yo, Javier? No sé si te, te hemos perdido la conexión. Bueno, si no hemos perdido la conexión, hago no, tú me puedes escuchar, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues lo primero que queríamos era darte la enhorabuena por tu libro. Eh, el título el título es es, es es muy ilustrativo y lo has llamado del hospitium al turismo 4.0. Entonces, el turismo 4.0, más o menos, podemos imaginarlo porque es lo que estamos viviendo ahora. Pero, ¿nos puedes explicar a nuestros oyentes qué es el Hospitium? Pues sí, eh, la verdad es que, bueno, como bien han leído en la introducción antes, ¿no?, pues se trata de, de un viaje, ¿no?, por esta industria de la felicidad que dice nuestro amigo Fernando Gallardo, ¿no? Eh, extendirse que tanto pues, nos ha hecho conocernos unos a otros. Y esto no ha empezado en los años 50 y ni siquiera con el Gran, el, el gran Tour, ¿no? Eh, eh, ahí viene el nombre en los siglos XVII y XIX. Eh, esto empezó mucho antes. Eh, esto empezó eh, con el ser humano eh, cuando se estableció eh, y, y empezó a hacer viajes circulares eh, por la necesidad y después pues para conocer. ¿no? El turismo de masa, por supuesto, es muy reciente pero la actividad como tal pues tal y como dicen los escritos de, de, de esa época, Heródoto y demás, eh, eh, ya estaba. Es intrínseco al ser humano querer conocer, ¿no? Las pirámides ya eran visitadas, hacía muchos miles de años, eh, bueno, pues porque la gente tenía esa necesidad, ¿no? Y el hospitio me gustó ese punto de partida porque me pareció muy interesante, ¿no? Estas polémicas que hay hoy en día sobre competencia desleal entre hoteles y vivienda uso turístico, home sharing... Y cuando descubrí esta figura del Hospitium, pues la verdad es que mmm, se me abrió un poco un mundo que estaba ahí latente, ¿no? que está dentro de nosotros, y esta hospitalidad, que de ahí viene de ahí el Hospitium, es una figura que ya antes de llamarse Hospitium por parte de los romanos, eh, pues hace unos 8.000, 9.000 años, aquí en la península ibérica, la Sociedad de Certíberas, eh, ponía en práctica esta actividad ¿no? de, de ofrecer alojamiento a los extranjeros, en este caso, bueno, comunidades eh, foráneas, a las personas que pasaban por, por esas otras comunidades y les ofrecían ese, esa acogida y esa protección, ¿no? Ese, esos acuerdos que llegaban entre pares para poder ofrecer eh, lo más básico que se necesita a la hora de viajar, ¿no? Pues esa es una cama, eh, comida y, y, bueno, pues... Eh, además, se otorgaban los mismos derechos eh, que tenían los propios miembros de la comunidad, es decir, era algo sagrado pues también estaba mucho el papel de que se decía que los, la gente de fuera era enviado de los dioses, y con lo cual pues esta figura es muy útil de cara al acercamiento de comunidades, y así lo vieron los romanos, y por eso pues regularon en su código civil el hospitium, para que, bueno, pues las propias eh, romanos eh, entrase en contacto con otras comunidades y pudiesen pues disfrutar y disfrutar y recibir ese acogimiento por parte de ellos, ¿no?, esa acogida. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante eh, este punto de partida, eh, compararlo con la situación actual en la que estamos, eh, ya tampoco está claro quién hace competencia desleal es a quién, ¿no?, porque estamos hablando de una actividad que es milenaria, frente a otra que no lo es tanto. Y, bueno, pues eh, me pareció, pues, eh, mmm, sobre todo tras haber leído en profundidad, pues, esto sobre la época y demás, pues, que era el punto de partida perfecto para comenzar ese largo viaje por la, la historia de, de, de nuestros viajes, ¿no? por, mm. eh, por utilizar de nuevo la palabra, sí. eh, de estos trayectos circulares que llevamos haciendo pues, muchísimo tiempo con ánimo de conocer lugares y entrar en contacto pues con otras personas ¿no? y conoceros mejor eh, tanto a esas otras personas como nosotros mismos gracias a estos contactos. Pues, pues qué interesante, Javier, sí, porque lo, lo es, lo es. fíjate que es que está planteando eh, Paco, te podemos llamar Paco, tu, tu nombre profesional es Francisco Rodríguez, pero y te llamaron Paco. Paco. <risa> <risa> claro, es, que para, es para que no se confunda con nuestro colaborador Paco también. Pero fíjate, Javier, como eh, Paco ha generado, o sea, ha partido de una base, una base muy fuerte, que está basada en la hospitalidad. Sí. Con, to, con todo lo que ello con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, claro, nosotros que solemos analizar cómo hay, cómo han ido evolucionando el comportamiento de los seres humanos a lo largo de la historia y cómo volvemos otra vez a, a una idea de un back to basics, ¿no? Volvemos otra vez a buscar la esencia de los seres humanos y para eso muchas veces utilizamos la tecnología. Es, es muy curioso como el punto de partida que de de Paco es la hospitalidad si sí, eh, efectivamente eh, paco eh, buenos días hoy soy javier mauri por supuesto también te quiero dar la bienvenida a esta a tu casa a el asíbor y por supuesto felicitarte por tu libro muchas gracias eh, Sí, lo que lo que lo que estamos haciendo eh, fíjate en la, en la en la edad de las nuevas tecnologías en el siglo de la computación cuántica en, en la era digital, en la era de la inteligencia artificial es lo que siempre venimos diciendo humanizar las tecnologías y ponerlas al servicio de la persona. Eh, fíjate que estamos volviendo a lo que a, a, un, a un pasado pero readaptado a una era digital como, como es un concepto que es la hospitalidad que es algo fundamental del, del ser humano. Yo le quería preguntar a Paco, eh, ¿cómo ha evolucionado el turismo, los los turistas, a lo largo de la historia, de, desde los eh, romanos hasta el siglo 20 por ejemplo? Bueno, pues eh, a mí me resultó muy curioso ver algo que creo que además es lógico, ¿no? Y es que al final lo que se ha hecho durante todos estos eh, siglos es hacer uso de la tecnología disponible en cada momento estamos hablando de pues antes de inventarse la rueda pues se, se, la gente se desplazaba como conda eh, antes de inventar la vela pues eh, también lo hacía y bueno pues haciendo uso de las tecnologías disponibles pues cada vez se van ampliando estos desplazamientos en, en, en concreto o sea, más allá de, de, de la escala ¿no? de, de viajes y de número de distancia recorrida, de número de viajes un número de viajeros, Eh, ha cambiado poco, o sea, yo creo que seguimos teniendo eh, de manera intrínseca pues ese afán por conocer eh, lugares que no conocemos, visitar otras culturas y compartir con ellas, y lo único que cambia es la tecnología disponible, yo lo que me di cuenta a lo largo de, de todo esa, ese recorrido no es que pues antes de que escribir la escritura pues se hacía uso de, de, de la capacidad que tenemos para comunicarnos, cuando se empezó la escritura pues eh, se utilizaron... Eh, eh, los, los textos para dar a conocer sitios que se veían y demás como que otro eh, después por ejemplo pues eh, eh, ley y la codificación de las leyes los romanos pues le utilizaban también para fomentar estos viajes de la manera más, manera más segura muy interesante cuando se inventó la imprenta pues como a través de los periódicos y demás hay un, un recorte que tengo ahí en el libro puesto del siglo 18 1793 a través del cual eh, una persona ofrece su dos plazas en su carruaje para que otras dos personas puedan desplazarse desde madrid a león y si sí, estamos hablando de un bla bla car de la época lo único que es bueno cambia la escala porque obviamente el alcance que tiene un periódico es mucho más limitado ¿no? y también pues la usabilidad y la eh, cómo se puede hacer todas esas transacciones en tiempo real no pues se puede hacer en aquella época pues obviamente eh, esos costes de transacción pues serán mucho mayores pero realmente eh, lo, lo que se hace es lo mismo o sea con desconocidos o con conocidos ejemplo ponemos en valor quien quiera eh, todo lo que tenemos o lo que queramos poner en valor para que otras personas puedan hacer uso de ello el espíritu que, que está detrás de todo esto es el mismo es conocer es esa necesidad que tenemos sino ¿por qué llegamos a conquistar todo el planeta bueno pues seríaríamos la comida sí pero estamos en, llegamos a todo el planeta y eso era porque bueno el ser humano es un animal curioso y, y social no y necesita pues que eh, colaborar. Esa es nuestra nuestra cambaza, ¿no? Es por ser lo que somos, ser lo que somos. Y, y yo creo, bueno, pues está ahí ese siempre ese espíritu de emprendedores que tenemos dentro, en este caso emprendedores de viajes, y, y yo creo que eso nos ha cambiado. Por lo que yo, bueno, eh, mi investigación, para mí la conclusión es esa. O sea, seguimos queriendo conocer. De hecho, hay una... la parte de la Edad Media es, es muy curioso, ¿no? Eh, la parte de... ...de las, cuando empiezan los, eh, las peregrinaciones a Santiago y demás... ...como esos viajes, pues eran eran muy duros... ...de hecho se hacía testamento antes de salir... ...porque era posible que, que se muriese durante el camino... Eh, ...muy largos, muy duros... ...y bueno, pues eh, a pesar de, de la ayuda de los caminos... ...se crearon hospitales para estos peregrinos y demás... ...pues eh, bueno, era, era como decía, pues algo eh, de difícil eh, realización... ...y aún así la gente se animaba a hacerlo... Y repetía además no incluido por cierto muchas mujeres que salen referenciadas en el libro eh, que han dejado marcado el camino de santiago por su presencia en él ¿no? entonces bueno pues a mí me parece es eh, muy interesante que, que en esa en esa historia eh, nuestra además eh, pues está un poco vernos un poco reflejados en el fondo pues seguimos siendo los mismos solo que ahora pues tenemos más comunidades y más facilidades bueno bueno somos, somos los mismos es verdad pero bueno nosotros en este programa partimos de que ahora mismo estamos viviendo un momento en el que el ser humano empieza a generar simbiosis con determinadas tecnologías, como por ejemplo la tecnología digital, ¿no? uh -huh. y entonces generamos una vida en común. Y entonces pues aparece una gran revolución a principios del siglo XXI, ¿no? precisamente con la introducción de esta tecnología digital, que configuró comunidades de personas, que buscaban algo más, buscaban ir más allá y buscaban la experiencia. Y eso tuvo un impacto al escalar global. Que nos puedes contar de Sopaco. Bueno, pues ahí en la digamos en la tercera parte del libro que ya empezamos a hablar del turismo 4.0, pues ahí sí que vemos cómo efectivamente pues esta tecnología que tenemos a disposición hoy día pues nos hace visitar sitios sin tener que ir, ¿no? Tenemos eh, la realidad virtual, por ejemplo, pues que nos permite antes moviendo de casa puedes conocer destinos y bueno sentirnos atraídos por ello o no no eh, aquí la gran pregunta también que yo me meo el libro es si algún día estás estas tecnología por ejemplo este caso de la red virtual pues podrá cambiar o podrá digamos sustituir al viaje mi respuesta en el libro de luego es clara no yo creo que la experiencia que tú como bien dices siempre va a estar en el contacto en ese contacto no solo con las personas, esas comunidades que se generan gracias a las plataformas digitales hoy día, sino también al, al contacto con los medios eh, naturales que visitamos. ¿no? Nada, yo creo que nada se la por es tu, tu vida por la suerte tuviera un paseo en la orilla del mar, en Cádiz, por ejemplo, por mucho que lo pueda ver en realidad virtual. Y lo que sí que es verdad es que esta tecnología, eh, las plataformas digitales, no que comenzaron como índices en el siglo XXI, eh, incluso ya a finales del siglo 20 pues nos han permitido digamos eh, reforzar esos lazos que de alguna manera se han venido perdiendo durante todo este tiempo atrás. ¿no? La tecnología, se habla mucho de lo que separa a la gente, pero no se habla de lo que une también. Y efectivamente, plataformas digitales nos están permitiendo interactuar con, con desconocidos, ya sea pues alojándonos en sus en sus casas o viajando en coches eh, haciendo uso de plazas infrautilizadas y entrando en contacto con ellos. ¿no? Yo creo que se ha ampliado un poco nuestra zona de confort. Hasta ahora eh, los desconocidos eran personas que a lo mejor nos podía infundir más miedo que otra cosa. Ahora son ya cada vez más pues amigos o compañeros de caminos por conocer, que además nos pueden pues incluso uh, ampliar nuestros horizontes y ampliar nuestras opciones de hacer cosas, ya que bueno, pues cuanto más personas conoce más eh, más variables hay en, en nuestras vidas, ¿no? Con lo cual, pues yo sí que creo que es algo algo muy positivo, insisto que al final pues es, es la tecnología que tenemos ahora y dentro de nosotros está hacer uso de ella, porque además somos así, eh, hacer uso de ella para seguir conectando con, con las personas ¿no? y, y pues eh, eh, disfrutar más de esas experiencias que comentaba Rafa, ya sea a la hora de viajar, o a la hora de hacer cualquier cosa, no nos olvidemos que no solamente el turismo, no la economía colaborativa o la plataformaización de la economía, pues nos permite hacer muchísimas cosas eh, en nuestro día a día, gracias a estos desconocidos, ¿no? que estaban también, creo, no que estaban infrautilizados, que bueno, al final no estábamos en contacto con ellos, y esto es algo que, desde luego, hay que agradecer a, a estos avances que, que estamos, por suerte, viviendo viviendo hoy día. Sí que efectivamente, sí. Eh, sí. estaba pensando, eh, yo sé que Javier tiene una pregunta, pero sí, sí. Eh, perdona porque ya si sí termino con esto, sí, sí, sí. cómo en esta era cyborg estamos re, eh, reconfigurando conceptos tradicionales y tradicionalmente un desconocido era una fuente de desconfianza, uh -huh. pero porque no teníamos acceso a la información. Ahora, de repente, no necesitamos conocer físicamente a la persona porque podemos acceder a tanta información que nos permite ya prácticamente saber quién es esa persona. Entonces, rápidamente ese desconocido realmente deja de serlo. Porque tienes información sobre él, en cambio te pueden presentar una persona de la que no tienes ninguna información y, sin embargo, sí que la conoces. Entonces, no sé, yo creo que vamos a tener que empezar a, a repensar conceptos tradicionales sí si sí, no no eh, eh, encantado rafael eh, ahí hay, hay una palabra que tú remarcas mucho en tu libro que es la sostenibilidad claro y yo mm, eh, comparo ese este este este modelo de turista con un modelo de turista que está justamente en el lado contrario, que es que es ese turismo, es ese turista destructivo del, del medio en donde está, que no tiene por qué ser ecológico, es eh, mucho más. Creo que la sostenibilidad, aun, aun, aunque es un concepto que lo tenemos claro, pero en muchas ocasiones no vemos o no entendemos cómo se puede aplicar este concepto al turista, al turismo. Entonces, ¿por qué es importante para para ti, eh, eh, eh, querido Domingo Paco, este concepto de la sostenibilidad en el modelo turístico? Bueno, eh, de hecho te agradezco la pregunta porque para mí es, es algo esencial, de hecho por eso sale tanto en, en el libro, básicamente porque sin sostenibilidad no hay futuro para el turismo, ni, ni para la humanidad, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del turismo, para los destinos en sí, si no son sostenibles, pues nos llevan a cometer errores como se han cometido en en nuestro país por una política turística sin planificación, donde no existía la sostenibilidad como concepto. Ya fue en los años 90 cuando empezamos a hablar de ello, por suerte, aunque debía haber hecho antes. Pero, bueno, eh, al final, si queremos que nuestros hijos puedan, o nietos puedan disfrutar también de destinos turísticos de los que disfrutamos hoy día, es esencial que el plan de sostenibilidad esté incluido en cualquier tipo de acción relacionada con la industria turística. Eh, en ejemplos concretos, Y porque esto es todo muy abstracto, ¿no? Eh, estamos hablando de, eh, a mejor, hacer uso de activos infrautilizados, como pueden ser los hogares, ¿no? Nos, ya antes, antes un destino no era nada si no había hoteles. Pero es que esto mmm, ya no es necesario o exclusivamente necesario para tener un destino. Se me ha pasado a mí, pues, con algunos ayuntamientos con los que he trabajado, que tenían muchos excursionistas, no tenían hoteles para que pernoctasen y mmm, querían que yo, por ejemplo, les comentase cómo podían hacer para que las casas Eh, tanto vacías o personas que pudiesen poner habitaciones a disposición de esos excursionistas, pues pudiesen formar parte de esa oferta turística para que esos excursionistas se convirtiesen efectivamente en turistas en este retorno. El impacto que tiene eso, por supuesto, es que deja más gasto en el destino y eso, pues al final, es una distribución de la riqueza. Eh, sostenibilidad es implementar sistemas de economía circular, eh, temas de residuos y demás, temas de, de aguas, temas... Eh, todo lo relacionado con los consumos de recursos y la generación de residuos es algo que tienen que tener los planificados los destinos para que no ocurra. pues Casos como, eh, te lo pongo de ejemplo en el libro, ¿no? una isla de sudeste asiático pues, que tuvo que estar seis meses eh, cerrada eh, porque es que no se podía vivir allí. ¿no? Estamos hablando de una gestión de los residuos muy deficiente a, pues, que ya hacía poder destruir ese problema de salubridad. Ahí es donde no se debe llegar. Esos son los grandes problemas, eso destruye destinos. Eh, otro de los ejemplos que pongo es Australia, ¿no? Pues está eh, la gran barrera de coral, pues ya se está, eh, está destruyendo. Es uno de los grandes atractivos de esos destinos que al final va a conseguir que eso ya no sea más un destino, porque un destino también es donde van donde van los turistas y si el atractivo se pierde, pues ya no hayan los turistas y con ellos el gasto, por supuesto, que dejan en sus destinos. Con lo cual, pues la sostenibilidad no es solamente algo que filosóficamente, pues es pues, positivo, sino es que a nivel práctico, un destino que no es sostenible está limitado en el tiempo. Entonces, de ahí la necesidad de crear esos planes de desarrollo integrales, pero de verdad, no con palabras, de verdad, desarrollo integral, para que los destinos puedan, pues, seguir en el tiempo, continuar en el tiempo y, como decía al principio, pues que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de ellos. Sí. Mm. Sí. yo tengo javier tienes una pregunta o, o disparo yo sí sí eh, yo al, al hilo de lo que está comentando eh, eh, francisco las páginas web 2.0 son ya las páginas que interactúan contigo que provocan una simbiosis que necesitan una simbiosis contigo es la palabra que tú has comentado antes que yo creo que es esencial para poder entender la esa humanización de las nuevas eh, te, de las nuevas tecnologías Eh, ¿qué es o qué o qué entiendes tú, eh, Francisco por algo que que tú llamas o que mencionas que es el turismo 4.0? Pues el turismo 4.0 es efectivamente el que hace uso ya de las tecnologías que estamos de mañana podemos hablar, pero que ya existen hoy, ¿no? Estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, ...que captan esos datos y pueden tomar decisiones pues, basadas en los datos... ...y no tanto en intuiciones como hasta ahora... sistemas de, de ...estos sistemas de inteligencia artificial están unidos a la robotización... ...ya existen varios eh, prototipos de varias cadenas hoteleras... ...que tienen a robots en la, la recepción... ...y no se basan solamente en decir sí o no... ...sino que efectivamente pues tienen unos sistemas de deep learning... ...que aprenden con cada interactuación con, con los clientes... ...y van mejorando, van aprendiendo... ...son capaces de hasta de leer las emociones y da respuesta mucho más rápida y eficiente que a lo mejor podría ser pues, un humano, ¿no? Eh, de hecho, hay un hotel que, eh, la noticia es muy reciente, creo que era de Japón, que tenía toda su plantilla robotizada y al final, bueno, pues se eh, ha tenido que despedir, entre comillas, a la mitad, porque se estaban cometiendo muchos errores. Eh, yo creo que ese turismo 4.0 está basado en la tecnología, pero el factor humano siempre será, siempre será clave, ¿no? Eh, también hablamos como decía antes del tema de realidad virtual no pues poder ofrecer destinos eh, en el propio origen no gracias a esta realidad virtual o incluso tours, como pasa en israel pues que pueden ofertarte un viaje en el tiempo y ver cómo era pues el israel de la, de la época de jesucristo por ejemplo y, eh, gracias a bueno pues ayuda que han tenido historiadores y demás eh, donde se puede ver pues como vestían cómo hablaban y demás ¿no? eh, estos son pues, unos, una, unas sensaciones Eh, ...que hasta ahora pues eran, eran imposibles, ¿no? Después eh, pues el Big Data, ¿no? muy relacionado pues con, con esta inteligencia artificial, ¿no? Esta captura de datos masiva que, que, bueno, que nos sirve hoy día para entender a nuestra demanda... ...darle el mejor servicio posible, ¿no? Y hacerlo de manera más eficiente... ...y como decía antes, toma de decisiones basada en datos y no en intuiciones, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, también estamos hablando de cosas que, que ya llevan bastantes años con nosotros, ¿no? pero la impresión 3D, ¿no? que creo que poca gente sabe que hay restaurantes que, que la comida pues se imprime ¿no? eh, eh, bueno, son cosas súper súper curiosas súper interesantes y que nos muestran pues cómo está cambiando, para hacer lo mismo que es comer o viajar, pero la forma de hacerlo ¿no? entonces, cómo se mezclan también estos conceptos de gastronomía, realidad virtual e impresión 3D eh, bueno, pues eh, es una tecnología que nos permite ofrecer ...un punto más en esa experiencia que comentaba rafa rafa al principio a la hora de a la hora de viajar y conocer pues otros otros destinos pero ahí sí que vuelvo a los orígenes el factor humano siempre estará presente y, y siempre será lo esencial ¿no? Sí. sí. sí yo, yo, yo pienso que para nosotros esto es un tema realmente muy importante porque la industria turística eh, nos da de comer es que es así de claro en eh, nosotros hemos hemos sido capaces de mantenernos como líderes mundiales ofreciendo una serie de servicios y productos que la verdad es que están muy bien valorados por, por el público y por eso el número de, de visitantes ha ido creciendo año tras año entonces yo eh, voy a pedir a paco que por favor intente ponerse intente visualizar un poco el futuro, el futuro ¿no? en, esta, en esta sociedad con muchísima presencia masiva de inteligencias artificiales a tu alrededor y, y, y que intentes explicarnos qué oportunidades ves tú para españa españa mmm, en el panorama turístico del futuro ...¿cómo como lo ves paco pues para mí españa tiene un gran valor en el futuro tanto presencia o sea, en, en el turismo tanto presente como futuro y es uno de los mayores activos que tenemos y con los que difícilmente alguien puede competir con nosotros y somos las personas mismos ¿no? y ahí es donde entra la tecnología ¿no? y es gracias a esa tecnología entramos en contacto con otras con otros y las personas que nos visitan y donde antes había interacciones que normalmente eran entre clientes y, y, y oferentes de servicio ahora pues gracias a estas plataformas digitales que estamos eh, entrando en contacto eh, que estamos utilizando para poner en valor nuestros bienes servicios tiempo talento pues por fin Bueno, estamos eh, acercándonos como entre comillas producto a esa demanda que nos gusta, ¿no? con lo cual yo creo en el futuro cuando ya se normalice y esta economía colaborativa, como hemos dicho mucha gente muchas veces que yo, Rafa se llame simplemente economía por parte de nuestras vidas pues en el futuro eh, cuando se normalice todo ese, ese, ese estas regulaciones, estas polémicas pues no las saltemos ya por fin las solventemos y demás pues eh, pues eh, formaremos parte de la oferta de la oferta turística y, y haremos uso de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, de todas esas tecnologías y las que vengan, porque todavía nos quedará mucho por ver, eh, para poder interactuar de una manera pues más segura. Hablando de confianza que hablaba tú antes, ¿no? pues el sistema de reputación todavía más ajustado, que te permitan conocer todavía más a esa persona, incluso ya no solamente confianza, sino afinidad por ejemplo ¿no? que te hagan interactuar con la persona con la que puedas ser más afín puedas tener una relación eh, pues más más productiva ¿no? a lo mejor la inteligencia artificial en medio de un, un míi o un tinder para, para relaciones eh, sentimentales pues nos ay ayuda a la hora de viajar de intentar de poder interactuar con personas con la que podamos disfrutar más eh, en los destinos ¿no? pues gracias a esa, a esa inteligencia artificial esos algoritmos que nos que es más Eh, con la persona indicada, ¿no? Pues a lo mejor van los tiros por ahí y ahí donde se mezcla un poco nuestra parte humana y nuestra parte de la tecnología, que no olvidemos, es, es simple, es un medio, nunca un fin en sí mismo, al fin al final es que seamos más felices y, bueno, pues como el turismo forma parte de, de nuestra de nuestra felicidad, eh, pues yo creo que efectivamente servirá para unirnos aún más y de manera pues más, eh, más acertada, ¿no? Más Más, más ideal para todas las partes implicadas y muchísimo más eficiente ¿no? Que al final no olvidemos una de las cosas que ha creado la tecnología pasada por las plataformas y siguiendo por todos los demás eh, avances que hemos ido comentando la exigencia es, es la base de todo ello, ¿no? O sea, es, es lo que más uno de los grandes valores que ofrece que ofrece todo esto. Pues sí, eh, yo en los, en los programas de la Cibor eh y también en las, en, las, en las cosas que voy leyendo a mí cada cada invitado francisco me da una pieza yo lo visualizo así me da una pieza de un puzzle tú tú me has dado una otros invitados me dan la suya la suya particular y hay una cosa que dijo rafa en, en su conferencia de inauguración de fitur y es que tenemos todos los elementos para que España sea una superpotencia a nivel global en cuanto a turismo. Tenemos todos todos los elementos, o sea, todas las piezas del puzzle, yo veo que las estamos teniendo, que las tenemos realmente ya. El tema está en quién le pone el cascabel al gato, es la es la impresión que tengo, ¿no? ¿Quién ordena todas eh, todas esas piezas? Porque eh, claro, es eh, Estamos hablando de una nueva forma de turismo basado en los mismos principios que siempre hemos tenido y que todos los países del mundo, pero en especial los españoles, somos muy buenos en eso, que es en ser generosos en cuanto a la hospitalidad, en ofrecer lo mejor de nosotros mismos al viajero ese acto que yo calificaría casi como mmm, acto de amor yo quiero darle a este señor a este a este a este matrimonio que viene lo mejor de mi zona para que cuando vayan no solo hablen de mí para que me recomienden y yo aumentar mi volumen de mi cartera de clientes sino porque eh, es, es una satisfacción eh, para mí que se lleven una buena impresión del servicio que estoy dando bueno eh Claro, esto implica, el turismo 4.0, eh, un nuevo sistema de producción, un nuevo sistema de régimen fiscal, basado no en lo tangible, sino en lo virtual, y hasta que nos juntemos, eh, eh, eh, fíjate que conforme tú estabas hablando, Paco, a mí se me iba ocurriendo una transformación en el puesto de trabajo, seria, Con lo cual, si no acabamos con el paro en el sector eh, hostelero, en el sector turista, que no es, únicamente es el sector hotelero, hay otros muchos sectores indirectos que están interviniendo, pues si no se acaba con el paro, si no alcanzamos el pleno empleo, faltaría poco. Solo con la reordenación de los conceptos o del sector turístico. Y son puzles que a mí me van llegando de la de la medicina por ejemplo que se, que se pueda operar con inteligencia artificial eh, son tantísimos pools que que sí si, que el día que se unan es cuando conseguiremos que españa en el sector de la sanidad en el sector eh, eh, eh, turista tenemos hospitalidad tenemos buena comida tenemos sol tenemos nieve tenemos todos los climas y todos los climas son son climas agradables, no son climas extremos. Y el día que se consiga eso es el día que conseguiremos que nuestro país sea una potencia y no un esclavo de una tecnología, algo que Rafael y yo y muchísimos autores pues también pues eh, también temen. No sé lo que opináis de esto, compañeros. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña introducción para nuestros oyentes para que sepan realmente quién es nuestro invitado de hoy. Y es que to todo lo que acabas de describir, querido Javier, es lo que lleva comunicando Paco desde que yo le conozco en el 2013. Creo que le claro. conocemos, Paco, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, mmm, Paco es... es eh, Bueno, de hecho, Paco es una de las tres personas que estaban en una reunión cuando se definió el concepto de qué es la economía colaborativa. Y esa y la base de, esa, de lo que se hace en esa reunión ...ha sido lo que ha pasado después... ...Paco lleva desde hace cinco años metidos en, en, en todo tipo de, de, de, de iniciativas digitales... ...con lo cual para él evidentemente el, componen el componente humano es totalmente fundamental. Claro, entonces todo lo que tú estás comentando, digamos que de cara a nuestros a nuestros oyentes... ...es algo que tiene muy interiorizado nuestro, nuestro invitado de hoy de lo cual llevo hablando desde hace cinco años. Pero Paco, por favor, ¿cuánto nos tu opinión? Bueno, pues que efectivamente, yo creo que España, como decía el compañero Javier, ¿no? Es una potencia, tenemos tenemos tenemos lo que conocemos, ¿vale? Que es lo que atrae a tanta gente y masifica destinos, y tenemos lo que todavía no conocemos, porque se nos olvida una cosa. Y es que mmm, dentro de nuestro país, hay zonas de interior que están en los rankings de las zonas menos visitadas en el mundo europeo. ¿Vale? y que a su vez tienen los eh, mayores eh, catálogos de bienes de interés cultural, eh, o incluso bienes patrimonio de la humanidad. Entonces son zonas que están infrautilizadas y que gracias a esa tecnología, como decía antes con la realidad virtual que ya está pasando en el Reino Unido, en una colaboración con EasyJet, podríamos poner en valor para que sin destruir destinos, eh, o, o sin, sin saturarlos y ese impacto negativo que tienen las comunidades locales, podamos seguir creciendo en número de visitantes y distribuir todavía más, pues, esa riqueza que genera que genera el, el turismo, ¿no? Y aquí, pues, insisto, no es solamente tenerlo, sino saber comunicarlo, y saber comunicarlo bien, y aquí es donde entra, pues, en todas estas tecnologías que tenemos a, a nuestra disposición. Por supuesto, hace falta, pues, si sí, ¿a quién le pone el cascabel al, al gato, no? Es la pregunta que hacías. Eh, pues aquí entramos todos. Aquí hay una hace falta una colaboración público-privada, privada porque, al final, la iniciativa empresarial, pues, es la que pone los servicios, ¿no?, eh, Eh, y la que puede, digamos, productivizar eh, esos recursos turísticos que tenemos, pero pública también, porque el turismo al final es algo muy transversal y se necesitan pues, ciertas seguridades eh, eh, jurídicas, eh, de tráfico, eh, en la calle hay más seguridad para los, los visitantes, que esto pues forma parte de las competencias que tienen las autoridades locales, ¿no? eh, las autoridades públicas. Entonces hace falta, eh, ese cascabel tiene que ser una, una acción conjunta de… de estamos en la economía colaborativa, ¿no? pues de colaboración, eh, buscando el interés general de todos los agentes implicados en el desarrollo de los destinos. ¿no? Eh, podemos crecer muchísimo más. Yo no creo que este sea un problema de cantidad, sino de distribución, tanto en el espacio como en el tiempo. Pero hace falta cambiar la mentalidad y dejarnos de visiones cortoplacistas de, de, de sol y playa, que dan muchos beneficio a corto plazo y, y, como decía antes, Juan en Peregrino, la sostenibilidad, y pensar en todas esas zonas que se están despoblando, además, eh, es muy interesante el artículo del estudiante esta semana sobre la despoblación en España, una iniciativa sobre el tema, y cómo puede el turismo ayudar a que esos más de 4.000 pueblos que tenemos hoy día con menos de 1.000 habitantes puedan resurgir, no, no es un ceniza porque por suerte todavía estamos ahí, pero pueden resurgir, revitalizarse y ponerse en valor eh, de cara a que los turistas puedan seguir disfrutando de nuestro país y de cara a que esas personas locales o las personas que quieren ir esos lugares puedan ejercer una actividad bonita, como es el turismo, y darle vida a esos espacios que tenemos infrautilizados y que, bueno, podrían ayudarse a ellos mismos y ayudar también a esas zonas cosperas, sobre todo, y algunas ciudades que, que bueno, pues que tenemos en muchas, en las críticas que se hace están convirtiendo en parques temáticos y que es del todo improductivo eh, e, e, e insostenible, ¿no? Que no, esto esto tiene fecha de caducidad. Con lo cual, por ahí, para mí, por ahí van los, los tiros, ¿no? De eso también, por ejemplo se habla en el libro de cómo se puede pues con estas eh, estas cuatro 4 que llamo yo que produce el turismo colaborativo, ¿no? Pues cómo se puede desestacionalizar, descentralizar, distribuir, y estandarizar toda esta oferta y permitir que de una vez por todas el turismo se democratice no solamente de cara a la demanda, sino también de cara a la oferta. Y yo creo que ahí es donde estamos en este momento y donde hay que dar ese empujoncito para que continúe pasando. Sí, efectivamente eh, eh, me, me identifico por completo con lo que dices eh, con lo que tú con lo que tú defiendes y sí sí hay, hay es, es un es un potencial que estamos que estamos desaprovechando que no está puesto en valor por desgracia como son muchísimos pueblos muchísimas aldeas con una tradición histórica muy interesante con mucha historia muy interesante eh, situada en unos parajes preciosos y, y es curioso y es curioso Eh, porque eh, aquí en una en una ocasión eh, entrevistamos a carmela que, que ha montado una empresa con un concepto tremendamente novedoso por aquí y es que ofrece actividades eh, seniors a personas mayores de 65 años me, mediante la confección de un, de un grupo homogéneo en base a perfiles y el y el turismo bueno las eh, las personas mayores de 65 años de los cascos urbanos prefieren actividades que estén que se desarrollen en, en pueblos y en, y en y en zonas históricas o sea, fíjate que tenemos el recurso tenemos la oferta tenemos la demanda y no estamos sabiendo unir ambas cosas fíjate, fíjate que pena sí, porque además esto es un poco retomando con lo que hablábamos al prestigio sí. estamos moviendo a, a los orígenes, ¿no? A cada vez gusta más lo auténtico. También es producto que no de la Exacto. Eh, exacto sí. Parque de tematización de muchos destinos que ya al final es plástico más que algo real. Sí, sí. Y la sí, gente sí, lo que sí, quiere sí, es comer exacto. comida de verdad, hablar con personas reales, divertidos reales, no eh, ver no comer la comida que te dan en tu país y te la ponen aquí como un homenajeado eh turísticamente en Palma de Mallorca y bajar pues, la parte de alemana o británica y dar lo que tienen en casa, pero peor igual sí, no tiene sí, ningún sí. sentido, ¿no? Entonces es lo contrario, o si sea, es que lo que hay que ver es lo auténtico. Y esos pueblos que menciona ahí donde está pues las personas eh, que te pueden hablar de, de, de la historia del lugar, eh, de, de, de, de las raíces, de los orígenes, de la cultura, del folclore, y compartir un, un plato de comida con ellos, además casero, eh, artesano, ¿no? Pues no sé, ese, yo creo que ahí es un poco esta vuelta a los orígenes que cada vez tiene más Más crecimiento por suerte falta un poco ese punto de impulso y hay algo dentro de la colaboración sí. público-privada uh -huh. y poner en valor todo eso que, que existe ¿no? y como bien dices está la oferta hay una demanda que quiere entrar en contacto utilicemos la tecnología claro, para ponerlos claro. en contacto claro no, no no lo que lo que ha comentado rafa en eh, eh, más de una ocasión, ¿no? Eh, mire usted, yo no quiero un huevo frito de una plataforma comercial, yo quiero un huevo frito hecho por la señora Pepa y es más, yo quiero conocer a la señora Pepa en su entorno, o sea que es que son claro. cosas que nos parecen tan evidentes claro. que están ahí Claro, es que la señora Pepa forma parte de nuestro patrimonio, que es lo Exacto, que eso no se pone en valor. Exactamente, exactamente. Es decir, nuestro patrimonio, claro que está compuesto de bienes tangibles, catedrales, museos, unas calles estupendísimas, eh, por supuesto que sí, pero también está compuesto de un patrimonio intangible que es, el, precisamente el motivo por el cual la señora Pepa ha llegado a 100 años y eso es lo que desean conocer y por qué el entorno de esta señora resulta que es tan sano eso es de lo que desean participar de ese patrimonio también pero ese patrimonio es el que a día de hoy pues no se está poniendo en valor pero lo tenemos sí. <risa> lo tenemos y de hecho y de hecho eh, creo que es un fiel reflejo no el, algo me lleva mucho la atención al investigar sobre el tema de los pitium que eh, no he comentado antes que para esos pactos se cerraban con una césida de hospitalidad, ¿no? Era una figurita que se repartía entre las partes y así pues podían, eh, digamos, eh, ejercer su derecho, tanto ellos como sus herederos, ¿no? Y la Península Ibérica precisamente es el sitio donde más césida de, hospital, de hospitalidad se han encontrado, ¿no? Creo que es es, claro. es una prueba claro. clara de que nuestra idiosincrasia es esa ser hospitalarios y, y, y ser personas eh, amigables con el extranjero, a los que cuidamos como si fuesen parte de nuestra propia comunidad y a los que le otorgamos derechos para que se sientan como en casa ¿no? yo creo que eso es lo que no ha cambiado que comentaba pues, un poco al principio Efectivamente eh, a mí me comentaba José Manuel Bautista que es una persona que hace tours por eh, por eh, por eh, Sevilla la, la Sevilla esotérica dice, es increíble que haya personas japonesas, personas chinas que conozcan mejor Sevilla que los propios sevillanos o sea... <risa> Y, sí. y eso pasa también, eso pasa también. Pues mmm, nos tenemos que marchar, queridísimo Rafael. Bueno, pues eh, qué pena porque de nuevo o sea, ha sido rapidísimo, me he quedado con muchas preguntas sí. en la cabeza. Bueno, sí, no, sí, sí, sí. una pena. Muchísimas gracias eh, Paco, de verdad que ha sido un auténtico placer poder entrevistarte y ha sido muy, muy revelador todo lo que nos has contado, gracias. Pues oye, para mí un placer, se me ha pasado volando, la verdad, o sea que esto es muy buena señal y, y nada, un placer haber hablado con vosotros, haber compartido este, este libro y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto por supuesto y a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias eh, Francisco Rodríguez, eh, mucho éxito para tu libro, felicitarte de nuevo y de nuevo claro. reiterarte eh, Era Cibor en Radio Mairena para que esté a tu disposición, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo. Un abrazo. Adiós, un abrazo fuerte a todos y gracias a la audiencia. Un abrazo, Rafael. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.